Buen día, Juan Pablo. Buen día, audiencia. Han trascendido ayer algunas decisiones del Organismo Nacional que benefician a pequeñas y medianas empresas pampeanas. Ponenos al tanto. Sí, efectivamente. En el día de ayer se realizó la reunión mensual del directorio del ente nacional de comunicaciones y se, trataron, se aprobaron cinco trámites relacionados con pymes pampeanas, este,、eh, dos trámites relacionados con Eh, tecnologías de la información y las comunicaciones. En un caso se otorgó la licencia, se aprobó el otorgamiento de licencia a un prestador. En otro caso, siendo ya prestador de t e c n o l o g í a de la información y las comunicaciones, se lo e n s c r i b i ó para la prestación de Internet. En este caso, nosotros recordemos que hay 67, hoy hay 67 prestadores TIC en la Pampa, se suma uno más, digamos, a los fines justamente、uh -huh. de, de, de mejorar. Digamos, la, la, la posibilidad de, de, de conectividad de los campeanos. ¿De, de qué zona、eh, es? De Pico.、Ah, en, en realidad, recordemos que la, el otorgamiento de, de licencias y las cuestiones relacionadas con tecnología de la información y las comunicaciones no tiene zona, no tiene limitación de zona, pero el, el beneficiario de la licencia es un prestador de Pico y el, que, el otro prestador, el prestador que, a quien se le autorizó. Eh, prestar internet,、eh, que ya era prestador,、eh, es de, la, de acá de Santa Rosa, digamos, de acá, de, de la ciudad de Santa Rosa. Bien. En otros dos expedientes tienen que ver con la comunicación audiovisual y la rediscusión sonora. En un caso se, este, se aprobaron todo lo que es el, la, las instalaciones de la radio, y en otro caso,、eh, en el mismo prestador, Eso también eso es en Pico, y en otro caso se、eh, autorizó la transferencia de titularidad de la radio que tiene, en realidad son dos radios, pero es el mismo, la misma transferencia, el mismo beneficiario. Es una radio en Santa Rosa y la otra en Pico. Ajá.、Eh, y bueno, el quinto trámite tiene que ver con. Alejandro. a g、eh, u a n t a m e un segundito, te vamos a, a volver a llamar, porque hay un ruido en la línea, como dice la canción, justamente hablando de estos temas de, de comunicación. Ahí está, ahí vamos,、eh, a, intentamos nuevamente el llamado. Alejandro Gijena es director del ente nacional de comunicaciones, es el director elegido por el Poder Legislativo Nacional y es un funcionario pampeano que ejerció un cargo en la provincia y nos estaba poniendo al tanto. De estas situaciones de que benefician algunas, algunas empresas pequeñas y medianas en general de nuestra provincia.、Eh, el ENACOM es el ente que rige las comunicaciones y que reemplazó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Se acuerdan, la AFCA? Bueno. La AFCA era de la etapa en que se sancionó la ley, allá por el año 2009, y a partir de ese momento、eh, se generaron algunos cambios, sobre todo en el gobierno macrista. Ahí retomamos el contacto, Alejandro. Sí,、eh, nos estabas poniendo al tanto de la, de la, creo que la cuarta este, decisión vinculada con, las, con estas pymes.、Eh, la cuarta decisión es, son, es una autorización de transferencia de titularidad de dos radios.、Eh, claro. Una radio ubicada en la l o c a l i a La ciudad de Pico y otra en Santa Rosa. El、sí. trámite es uno solo porque、eh, la transferencia se tramitó en un solo expediente porque es un solo el, el, el beneficiario, uno solo el beneficiario de el, la transferencia.、Uh -huh. Y en el quinto caso、eh, se, se aprobó un aporte, el otorgamiento de un aporte no reembolsable a una cablera de, de Eduardo Castex. Decir, recordemos que el ente nacional de comunicaciones, el ENACOM, Administra un fondo que es, el, el fondo,、eh, es un fondo que se, se forma con el aporte de la facturación, el 1% de la facturación de todas, las, este, de todas aquellas prestadoras TIC、eh, y el destino es mejorar la conectividad, se i s si dan aportes no reembolsables.、Claro. En este caso,、eh, hay un programa que este, permite que desarrollar mejor conectividad, tanto sea de internet como de televisión portal, en este caso. Es para mejorar el Internet. En localidades de menos de 10.000 habitantes se presentó un proyecto que、eh, y se usó la Castex y ellos prevén invertir 27 millones de pesos en mejora de conectividades, en el tendido de, de fibra óptica y solicitó en el marco de los, de los programas que nosotros tenemos、eh, el financiamiento no reembolsable de 13 millones de pesos. Fue aprobado, es un trámite que inició este año. Pareció interesante fue aprobado el proyecto, la propuesta, y este, bueno, a medida que se va a ir desarrollando la inversión total, se va a ir desembolsando el monto del、uh -huh. de de, de aporte no reembolsable. Que son、eh, sí. 3, 13 millones por ahí, ¿no? 13, 14 son 13 millones a 86 mil pesos, o sea, 13 millones de pesos sobre una, sobre, un,、eh, sobre una inversión total que prevé la. la, la digamos, la, la prestadora de 27 millones.、Bien. En realidad, decir, nosotros, visto desde, desde, desde el ente nacional de comunicaciones, el interior, Santa Rosa, la Pampa, el interior es el interior profundo. es decir, nosotros, es decir Visto desde, desde un organismo centralizado como es Serenacom,、eh, Castex, Santa Rosa, decir, nosotros, los pampeanos, somos el interior profundo y, y, y a pesar de que la Pampa. Tiene unos índices muy buenos de conectividad, es la segunda, la segunda, el segundo distrito con mejor conectividad, no mayor velocidad, pero sí con mejor conectividad claro, sí, sí. en el país.、Sí. Este, todas estas cosas vienen muy, muy bien para achicar la brecha digital, para. para Mejorar la conectividad en nuestro interior profundo, es decir,、Bien. en la pauta. Te,、eh, te pregunto: ese aporte no reembolsable es, es parte de la ley 27432?、Eh, no, por ahí no, te tiro el es, número. Sí, ¿no? Es, es, es, es parte de la ley 27078, que es la ley de tecnología de la información y de las comunicaciones. Hay dos leyes: q una e u es la ley de m e d l y la、claro. otra es la ley de TIC. La ley TIC, la 27078, crea un fondo. Que es, el, el, el, es un fondo que es para justamente tiene como destino mejorar la conectividad en lugares de acceso de poco o nulo acceso a conectividad. Y、el、te de... pregunto: ¿esa, ¿esa normativa está en riesgo a partir de, de esto que dejó el gobierno anterior de que a,、eh, a fin de año, teóricamente, a fin del año que viene, en realidad,、eh, caducir, terminarían los fondos específicos para ese tipo de, de aportes? No, no, no. Es Ese decir, no.、Eh, Bien. Este, este es, un, es, un, es, otro. es un fondo específico que tiene una vigencia por ley que es, digamos, no tiene tiempo de caducidad. Es decir, aún cuando.、Eh, es muy técnico lo que voy a decir, pero los fondos específicos, según la Constitución, tienen que tener un, uno de los requisitos. Por, el 96, por uno de los, de los el 75 de la Constitución Nacional, tendría que tener、eh, un tiempo、Ajá. determinado de duración. En este caso, la ley de TIC no prevé tiempos y, y no hay posibilidad de que, de que caduque este tipo de aportes. Bien.、Eh, el, el, la otra ley que es parecida, y por ahí nos estamos metiendo en un vericueto técnico, efectivamente, para la mayoría de la audiencia, pero bueno, son cuestiones que están este, en debate y decisión, es、sí. la que refiere a.、Eh, Cómo bancar al, a medios comunitarios, al cine.、Eh, ¿Esto lo están conversando a nivel legislativo para que se pueda este, extender el plazo de caducidad, por lo menos? En principio, no tiene. Decir, son son este, fondos que no tienen, en principio, discusiones. Y por supuesto que se viene la discusión para, para, el, para el, la prórroga de, del fondo. Pero son fondos que han dado muchísimos resultados, que en definitiva no tienen prácticamente, hay consenso de que no hay discusión. Sí, por supuesto que se va a dar la discusión y, y, y los intereses en estos casos siempre pugnan. Aquel que tiene que poner para, para, para formar el fondo no va,、eh, por supuesto que va, va a poner、sí. su opinión y va, por supuesto no va a querer. Pero, Quiere correrse,、eh, claro. Por supuesto, pero mira, en general es un fondo que ha funcionado bien. Que, que hay intereses que no quiere que, que siga, pero、eh, es posible si no está n e、no, ya no se ha este, dado el debate, no está en debate ahora para la discusión, claramente, pero no es un fondo que. porque falta tiempo para, para, para que esto ocurra, será el año que viene,、eh, pero. o el otro, yo supongo que será el año que, que, que, que esté por caducar, pero. Si, No es un fondo que, que, que esté cuestionado o que en general merezca cuestionamientos. O sea que, en principio, si me preguntas, yo creería que no va a haber inconveniente en que, en que el fondo siga funcionando. Bien.、Eh, en, principio, en principio, esto es. Sí, sí,、así. claro. Depende de, también de otro poder. b i e n Alejandro, eh, ¿algún otro dato de, de interés que consideres sobre esta cuestión、eh, a, a partir de tu presencia ahí en ACOM y por ahí? De, que se nos pierde de la mirada? No, en este caso puntual, para esto que, que, que estamos conversando, eh, sí, eh, la preocupación nuestra de, de mirar el interior, mirar el interior profundo, que somos nosotros mismos, visto desde, desde los centros de las grandes ciudades, y, y tratar de, de, de aportar todo lo que sea a fin de mejorar la conectividad, achicar la brecha digital, que es un, parece un eslogan, pero es real, es decir, Hoy, hoy, por ejemplo, los internet prefieren que bajes、eh, 4G y no que, que hagas、eh, un asfalto. Prefieren, un mejorado antes,、eh, prefieren antes de un, de, de un、claro. asfalto un mejorado y, y, y que bajes este internet. O sea, en ese camino estamos tratando de, de, de llevar a la pampa lo que,、eh, todo lo que sea para mejorar esta, la conectividad de los p a m p e a n o s Eso nada más, por ahora. Muy bien, Alejandro, agradecemos el contacto. Bueno, a g r a d e c i d o